e s t á todo listo, todo, listo. Yeah, yeah, yeah, yeah. todo preparado. La cuenta regresiva está llegando a su fin. Viernes 7 de octubre,、Everybody. todo se va a tener de verde. Se viene la Green Fest, FIFA la fiesta, FIFA la, fiesta. FIFA la noche, con la música de FIFA los DJs d DJ Jay Way. La gente está muy loca. Está muy loca. ジェイウェイ。